Bueno, como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ichiar Nazar, de la Asociación Kiliki. Egunon, buenos días, Ichiar. Egunon, buenos días. En primer lugar, agradecerte que nos hayas atendido esta llamada para contarnos lo que la Asociación Kiliki tiene entre manos. Sí, desde que hemos empezado la nueva etapa ya es el cuarto, es el que vamos a hacer. Antes ya hicieron... mientras ...cuando yo no estaba participando en la asociación... ...hicieron otros muchos campamentos... ...que ya también tuvieron su, su auge, ¿no?... ...pero luego decidieron hacer una pequeña parada... ...y han empezado ahora con muchas ganas... ...y me he sumado a este nuevo proyecto. Bueno, te has sumado a este nuevo proyecto... ...en el que ya llevas su vida eh, dos, dos años... ...este es el, el tercero... ...cuéntanos un poco tu experiencia... ...en esos campamentos de la asociación Clique... Eh, ...¿cómo son estos campamentos?... A mí me dieron la oportunidad de entrar como premonitora, por decirlo así, que es el año que haces el curso de monitor. Lo que haces es, vamos allá una semana a la isla de Duata, que está situada en el pantalón de Udibar Gamboa, y lo que hacemos es disfrutar con todas las actividades que, que tienen allá en la isla, que son tanto o sea, son acuáticas, que son vela velas, o eh, remo, piragua, windsurf, surf, etcétera y luego también la subienda filiqui organizamos pues lo, los otros tiempos libres sobre todo organizamos en las caminatas eh en sesiones de noche, luego pues les contamos una historia a los niños que bueno, se llama Mato simbólico, que ahí es donde robábamos por el campamento, ¿no? Y bueno, la el fin es, pues pasarlo bien durante una semana y disfrutarlo, ¿no? Eh, la verdad es que pasarlo bien durante una semana y, y ya con lo que nos has presentado ya se nos está abriendo el, el apetito de poder ir con la asociación Kiliki a uno de esos de esos campamentos eh, por dos bien. cuestiones <ríe> la primera es porque ya se va acercando el, el verano y estos campamentos tienen ese, ese ambiente y la segunda es porque esos campamentos eh, bueno pues ofrecen una diversión también de una manera distinta hay sorpresas no eh, me refiero a esos personajes especiales que aparecen eh, por la isla a lo largo de todo el campamento. Sí, ver, unos años nos aparecen unos payasos que no sé de dónde están, otros años ha aparecido un chico con un paracaídas que se cayó de no sé dónde, el otro año nos ha dado una película, no sé, la verdad es que hacemos cosas impresionantes e increíbles en, en un lugar tan mágico, ¿no? porque al menos en la isla es mágica, según dice así que luego otro año nos vino una, una bruja una una anciana que bueno gracias a la asociación quilírgico seguimosmos que la isla no se no se sumergiese bajo el agua no y uh -huh. Bueno, pues eh, ya vemos que eh, un ambiente de diversión a tope y un ambiente mágico en el que se sumergen las niñas y, y los niños eh, que, se, que se apuntan a esos campamentos. Eh, ¿qué, ¿Qué niñas y qué niños pueden ir a, a estos campamentos organizados por la Asociación Kiliquichiar? En principio está abierto para todo tipo de, de niños de, y de niñas que estén en la, la edades de primaria, es decir, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, tanto de euskera como de castellano. Luego se dividen, eso, se hacen como cuatro subgrupos, ¿no? Los dos de euskera, uno de mayores y uno de pequeños, y otros dos de, de castellano, que serían uno de mayores y otro de pequeños también. Y luego eh, eh, está, los, las personas de Berriozar tienen la eh, prioridad, o porque somos una asociación de Berriozar, pero también está abierto para, para gente de fuera, ¿no? Y una persona que se quiera apuntar, ¿a dónde se tiene que dirigir? Sí, eh, pues eh, abrimos las mañana mismo. Ajá. Mañana eh, estaremos en el culto desde las 12 de la mañana hasta la una y media y por las tardes desde las 5 hasta las 7. Y pasado el miércoles también será el horario desde las 12 de la mañana hasta la una y media y, de, y a la tarde de 5 hasta 7 también. Así que animamos a todos padres y niños que vayan a, a apuntarse. Bueno, eso en cuanto a las inscripciones, Ichiar, pero ¿los campamentos sí. cuándo se van a llevar eh, a cabo? Eh, ¿A cabo? Creo, creo eh, que es en el mes de agosto. Solemos hacer siempre en agosto, sí, y este año hemos cogido la fecha del día 13 el 23 de agosto para realizar este campamento en su Suasa. Saldríamos el 17 de abril, el 23 y llegaríamos otra vez. Cuéntanos un poco, Itziar, cómo está siendo todo el proceso de, de preparación o la experiencia que tienes tú en ese proceso de, de preparación eh, Hasta ahora, eh, hablando con otros miembros de la, de la asociación sí. eh, comentaban que, bueno, pues que es un proceso un poco más pesado el administrativo eh, todo el tema de, de inscripciones y que a partir de que se realizan las inscripciones ya empieza un poco más el proceso más creativo Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en, en, eh. en la preparación Hasta ahora participaba nada más que en el proceso este creativo, que decimos, ¿no? Pero este año ya hemos empezado también desde, desde el principio. El proceso, la verdad, es que es muy largo y, y también hay que decir que la asociación Filipe trabaja eh, todo el mundo como voluntario, ¿no? Entonces empezamos desde febrero más o menos a febrero ya nos empezamos a juntar. Y lo que preparamos es eh, todo lo que es el proceso, etcétera, para pa mandarlo al ayuntamiento. Lo lo que solicitamos son Las subvenciones etcétera etcétera porque si no la asociación eh, por sí solalas no tienen medios para, para sacar en adelante no y luego está el proyecto con la con los objetivos que tenemos cada año y que pues pueden ir variando etcétera y luego de ahí en adelante ya con las inscripciones y bueno lo que es la propaganda etcétera también se hace en ese momento no y una vez ya tenemos las inscripciones hechas los grupos divisillos, etcétera, empezamos ya a eh en dónde vamos a meter ese campamento, ¿no? Pues como se dice antes, eh, un año nos aparecieron una bruja, otro año nos apareció un chico con un paracaídas para grabar una película, entonces todo eso también hay que ir creándolo, ¿no? Y, y este año pues eso todavía, eso todavía está sin, sin hacer hasta que hasta que no sepamos cuántos niños han apuntado cuanto es esto y terminemos lo que es el nivel administrativo que al final es el que más pesa y también un poco el que me gusta, ¿no? Uh -huh. eh, Ichiar, antes comentabas que todas las monitoras y monitores que acudís a, a los campamentos de la Asociación Kiliquí, eh, ¿sois voluntarios con cuántos eh, monitoras y monitores eh, cuenta estos campamentos? Eh, pues eh, el año hace dos años me parece que fuimos 11 monitores y el año pasado fuimos 12 monitores eh, para 42 niños para 42 niños digo porque es más o menos el grupo que suele salir la verdad es que necesitamos un grupo de monitores muy amplio ¿no?... porque al final ...bueno están estamos allá sí que hay actividades que están por decir así controladas por el grupo de monitores... de, los de la isla pero sino para nosotros con mínimo 10 monitores tenemos que tenemos que estar porque si no no se podría llevar a, adelante, ¿no? Sí que para pa el trabajo administrativo así no es necesario tanta carga, pero bueno, pero sí que estamos en un grupo muy majo y la verdad es que con muchas, con muchas ganas Ichia Nazar, se nos marcha el tiempo a agradecer que a agradecerte que no os hayas atendido eh, esta llamada a primera hora de la mañana y un placer haber podido compartir estos minutos contigo. Eh, desearos lo, lo mejor para esta nueva edición de los campamentos de la Asociación Cliqui. Es que rica es cochear. Es que rica os doy y es que Agur.